Estamos aproximadamente hace un año ya interviniendo con la familia y grupo de mujeres organizadas、uh -huh. en el proceso penal de investigación que desarrolla la Fiscalía, habiendo logrado en este periodo la, que se r e a l i z a una formulación de cargo de parte del Ministerio Público Fiscal y nuestro, esto es la imputación concreta sobre la expareja de Silvia, y habiendo producido además la prueba ya recolectada, algunas otras testimoniales que resultaban importantes. Teníamos pendiente y se agregó en el día de ayer en el, en, en el expediente de la Fiscalía, en el Legajo,、eh, un procedimiento de valoración de factores de riesgo para la situación de personas ausentes.、Eh, es una pericia, un informe técnico que realizó el Cuerpo Médico Forense, que concluyó en esta instancia de la, que es un, una gran posibilidad de que la desaparición de Silvia sea producto de su situación de、eh, ser víctima de violencia de género. Descartándose no un 100%, pero siendo poco probable que se haya ausentado por voluntad propia.、Uh -huh. eh, por lo tanto, si bien es un elemento indiciario, para nosotros es algo importante, que conjugado y sumado a los otros indicios y testimonios,、eh, nos dan un panorama bastante importante y clarecedor sobre q u é Silvia realmente. Eh, no d e s a p a r e c i ó por voluntad propia, sino que habría sido atacada por su expareja y, y la habría dado a muerte, que es la, la formulación de cargo que se le realizó a, a Tola. Estamos hablando de un informe que han realizado profesionales de, de la justicia, de la fiscalía.、Eh, exactamente, sí, del cuerpo médico, del, del cuerpo de investigadores de, de la fiscalía, a t r a v é s de la fiscalía se realizó esto.、Eh, Creo que es el Cuerpo m é d i c o Forense quien intervino, pero a través de un pedido de la, de la Fiscalía y que hemos nosotros、eh, apoyado y que hemos acompañado en todo este tiempo para que se realice. Digamos. ¿Y digamos. s se desprende en, en, qué, en qué porcentaje? digamos? No se hablan de porcentaje,、Ajá. sino que se analizan factores de riesgo.、Ajá. En base a los al, las testimoniales que existen, antecedentes del, del caso de Silvia con, con su d e s p a r e j a se concluye esto: esto no es matemática, esto puede. No es infalible,、mm. sin embargo, es un indicio importante、eh, que, sumado a los otros elementos de prueba, nos llevan a, a concluir, por lo menos a nosotros, de que la probable participación. De la pareja de Silvia,、eh, su desaparición es, es alta.、Uh -huh. ¿Y hay、eh, otros elementos? ¿Cuáles son esos que indican que claramente Silvia no se fue por、eh, decisión propia o por sus propios medios? Eh, eh, son los elementos que fundamos,、eh, con los que fundamos la, la formulación de cargo hace un año y sumado a ello, un par de testimonios、uh -huh. de otras amigas de Silvia que intervinieron que hablaban de, de que Silvia estaba a punto de irse de la casa, que ya no aguantaba m á s la situación de violencia de su pareja. Y que le estaba por decir, si no le habría dicho ya de que se iba, de, y se que pretendía ir con sus hijos, lo que pudo haber sido un desencadenante en aquella noche de, de hace dos años.、Uh -huh. eh, la, la mendacidad de las explicaciones dadas por t o l a t o l a es la última persona que vio a Silvia con vida,、eh, se fue con él una noche y, y solo regresó él y no ella.、Eh, la ausencia de rastros de que pudo haber tomado un colectivo, de que pudo haber salido del país. Las explicaciones, reitero, de d t o a la... una persona le decía una cosa, a otra le decía otra, a las autoridades le decía otra, otra, otra versión de los hechos. La verdad que son indicios,、eh, no se cuenta con el,、eh, el cuerpo de Silvia, esto es con un elemento objetivo como para poder verificar que e l l a haya fallecido. Sin embargo, hay antecedentes jurisprudenciales que. Eh, indican de que no es necesaria la aparición de un cuervo para poder concluir la existencia de un femicidio.、Mm. En los casos más cercanos que tenemos, el caso Solano en el valle medio de, de Río Negro y en el resto del país, también hay casos concretamente femicidios donde、ah, existen condenados con algunos elementos de pruebas más, no tan certeros como, ni tampoco tan certeros como este. Eh, donde, donde, de donde surge la probabilidad de la participación de las parejas y sin aparecer el cuerpo.、Eh, ¿Cómo sigue ahora todo este proceso en cuanto a plazos?、Eh, nosotros estamos, creo que en uno o mes y medio, estaba venciendo esta etapa de, de investigación.、Sí. Se había pedido una prórroga hace un par de meses que fue otorgada por, por la justicia. Y tengo una reunión entre este fin de semana y la semana que viene, en función del cúmulo de otras actividades que tiene la fiscalía, nos vamos a reunir. Eh, para definir de nuestra parte, como lo venimos sosteniendo hace un tiempo, en, en avanzar hacia el pedido de un juicio, que es la, el control de, de la prueba, porque se lo puede resumir diciendo que es la, la petición de un juicio formal ya、eh, sobre el imputado. Y ver si la fiscalía nos acompaña. Nosotros entendemos que hay elementos para que nos a c o m p a ñ e creemos que. Esta a... nueva pericia puede ser un elemento es, para. Es un elemento muy importante, no es determinante,、uh -huh. insisto, pero es un elemento muy importante y además de los últimos testimonios que recogimos de conocidos de Silvia, que yo creo que pudiera haber modificado la impresión ori...、eh, originaria que tenía la fiscalía sobre que primero una desaparición voluntaria y que luego、eh, se trataría realmente de, de un femicidio. Así que. Entiendo que a la brevedad, dentro de estas dos semanas, deberíamos ya definir si hacemos la petición a, a la justicia de que se avance hacia un juicio.